Entre dirigentes de la Asociación de Clubes de Básquetbol y dirigentes de la Asociación de Jugadores. Bueno, ¿Quieres que hablemos de eso después? ¿Que ¿Lo tenemos a Delía en línea? ¡Ah, oh, sí, cómo no! Eh, está Marquito Delía en, en, en línea, este, no sabemos si está en línea recta o en línea curva, pero está con nosotros. ¿O dónde está? Marquito ¿cómo te va? Matías Cerveres y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ahí. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, recién llegado a la barría. Ah, final llegaron recién a la barría. Recién llegado al hotel, sí. Bueno, bueno. ¿En qué hotel están? ¿En qué hotel? Sí. Mirá, la gran idea, ¿cómo se llama? Llegamos y nos mandamos adentro, ni bien ni el nombre todavía. ¿Es en una esquina? Eh, no, no, está a mitad de cuadra, uno medio moderno, parece. Ajá, está mirá, bien por... sí. mirá, bueno, bárbaro. cómo está el plantel? ¿Cómo, cómo se encuentran? Eh, independientemente que sabemos que lo van a cuidar a Espinosa, que Garino, Sereni y, y Sanzotera están con algunas lesiones, ¿cómo, ¿cómo están para esta noche? Bien, bien, eh, la verdad que fue una semana buena de trabajo, eh, trabajamos mucho la parte física y, y la parte técnica también, eh, la oveja más o menos ya nos va transmitiendo todo lo que quiere para, para el equipo, cómo quiere que juguemos y. Y eso es importante, él sabe cómo llegar a nosotros rápido y nosotros tenemos que, que tratar de hacerlo en la cancha. Este, así que para hoy, a pesar de, de las bajas que tenemos, estamos bien y sabemos que es, no tenemos muchos partidos amistosos, así que es importante para, para conocernos y para probar las cosas que, que entramos todos los días. Antes de que le pregunte Matías Traversa, este, yo le voy a hacer la última, eh, por lo menos de esta esta primera etapa de la nota. Eh, ¿Cómo se compone, cómo es un día de entrenamiento eh, de selección argentina ahora? Este, bueno, justamente hubo un cambio. Hay como una, una tendencia con, con los preparadores físicos y los entrenadores de, de hacer solo un turno a la mañana. Un turno largo, eh, ¿no? ¿Cómo? Un turno largo. Claro, Sí. Tradicionalmente siempre se hacía doble turno, a la mañana era algo de gimnasio y tiro y a la tarde se entrenaba más la parte de táctica. Y ahora bueno, se hace toda la mañana, llegamos y hacemos eh, la entrada en calor y dos trabajos físicos, uno que es para prevenir lesiones y el otro de fuerza, descansamos un poco, comemos algo y, y después seguimos con la parte de básquet que abarca la parte de táctica, técnica, o sea... Eh, hacemos partidos, también tiramos al ar, trabajamos la técnica individual, así que es un turno largo y bueno, lo que tienes que tener toda la tarde después para recuperarte para el otro entrenamiento. Son formas, eh, en obras en algún momento, no sé si te tocó, pero en algún momento eh, Julio Lamas hacía, no sé si todos los días, pero en algún momento de la, de, de la semana y de la preparación eh, hacía este tipo de trabajos. Sí, sí, eh, más que nada en el verano fue cuando claro. nosotros necesitamos a los, a los juveniles para entrenar lo que es el, el básquet, ¿no? Partido, porque si no éramos 10 jugadores y era un número muy justo para entrenar. Este, o sea, cuando ellos no tenían colegio, que tenían todo el día libre, lo podíamos hacer, mm -hmm. pero después cuando iban al colegio a la mañana se nos complicaba y tuvimos que volver al doble turno. Claro. Marquitos, ¿qué? Marquitos, basta, Marcos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conclusiones sacaron después del partido en Mar del Plata? Eh, ¿Lo han visto? Eh, ¿Se habló mucho con Oveja? Eh, no, nos dimos cuenta que, o, o sea, pasó lo que esperábamos, ¿no? Por momentos medio que nos chocábamos, que nos sentíamos preocupados, pero eh, sabemos que es normal. Fue el primer partido juntos y, como nos decía la Oveja, había, había jugadores que no se conocían. Eh, cara a cara eh, claro. fue la, la primera semana que pasaron juntos en su vida, nunca antes se habían visto y bueno, todas esas, todas esas cosas influyen y, y es importante estos partidos amistosos aprovecharlo y, y el entrenamiento también, creo que, que va a ser importante jugar sencillo, con reglas simples y tratar de, de mejorarlas al máximo eh, ¿Habías trabajado en algún momento con, con Sergio? No, no, nunca, es la primera vez que me toca estar con él ¿Y qué se puede decir del nuevo entrenador? Y bueno, es, eh, tiene mucha llegada de jugador, me, me, creo que esa es la gran virtud de él, sabe, sabe lo que quiere de, de cada jugador este, y, y te, lo, te lo dice claramente, eso es importante. Este, y pasa lo mismo con, con la defensa que quiere, uh -huh. eh, sabe que hay que dejar al otro equipo que no... Eh, ¿Y se puede les, contar si... qué es lo que quiere de Marcos de Lía, Sergio Hernández, en esta etapa de la preparación y en este proceso de selección argentina? ¿Cómo? Perdón, perdón. No, no, no digo, Marcos, si se puede contar, al aire le podemos contar a, la, a, a los amigos que están escuchando uno contra uno radio, eh, sí. ¿qué es lo que quiere Sergio Hernández en este proceso de selección argentina de Marcos de Lía? Sí, eh... bueno, no, no hizo eh, así personalmente lo que quiere cada uno, sino más por posiciones, ¿no? Quiere, bueno, que los pibos podamos defender uno uno contra uno, este, que, que pongamos cortinas, este, que tratemos de, de rebotear lo más posible y de última no dejar de entrar a los grandes que va a haber en el torneo, que van a ser muy grandes este, y que los perimetrales tomen el rebote, este, fundamentalmente esas cosas. Mateo, ¿y, y cómo, cómo tomás vos esta nueva etapa de selección? O sea, eh, vos ya estuviste, jugaste un mundial... Eh, eh, Sabés lo que es este, jugar contra gente eh, Más grande Más experimentada Y por ahí hay compañeros tuyos Que, que, no, que no han tenido ese roce eh, y, y digo Vos lo tomás ya como Como que sos un jugador experimentado o, o te pones al mismo nivel de ellos No, no, o sea Sí, una realidad que por ahí tuve Más partidos que, que otros Pero, o sea soy joven y, y es, esto es día todo, algo de todos los días, que, que se aprende y, y este, es así, no, no, no hay partidos fáciles, por más que, que tengas más o menos experiencia, este, como te dije es algo de todos los días, que hay que entrar a la cancha y tratar de, de jugar mejor que el rival, este, pero no, no, yo trato de, de aprender todos los días de Sergio y siempre que hay tiene un entrenador nuevo, sacan cosas nuevas y, y de ayudar en lo más que pueda el equipo y, y con respecto al, al, a, la de, con, eh, a la lista final, Hernández ya dijo algo, cuando va a dar todo lo, los jugadores que van eh, o, o todavía no les anticipó nada No, no, no, todavía no, no se habló nada, la verdad que estamos más que nada pensando en lo que es los entrenamientos en los partidos y, y nada más que eso A ver, Marcos, te trae... A ver, van a hacer una gira por Houston. ¿Te trae algún recuerdo importante en el pasado? El viaje, ¿Un viaje a Houston? Sí, sí, sí. voy a Estuve ahí cuando Luis me invitó a entrenar, así que me reencuentro con la ciudad de nuevo y también gracias al básquet. Bueno, una, una, una, una experiencia formidable, como también lo será seguramente eh, este proceso de selección que, que arranca con, con un torneo tan importante... Para ustedes, eh, como, como grupo, eh, que después se van a sumar compañeros de ustedes y seguramente también allí estarán puestas muchas expectativas, pero eh, es muy importante el, el Panamericano y, y que, tengan, que tengan minutos también como para ir consolidando esta nueva historia que van, que van a empezar a escribir dentro de poco en la selección argentina. Sí, sí, eh, es un torneo muy lindo y con la selección no hay un torneo más o menos importante. Eh, creo que para nosotros hoy el Panamericano es lo más importante que podemos jugar, así sí, señor. que vamos a intentar de, de llegar, de jugar lo mejor posible y, y de, de ponernos la, la, una motivación de, de lograr lo importante. Marco, te mandamos un saludo enorme, lo mejor para vos, para el equipo esta noche estarán en el Guerrero, un estadio con mucha historia en la Liga Nacional, en el básquetbol argentino. Este, frente estará el equipo de Adrián Capel y la selección uruguaya ya ganaron el primer partido eh, con bajo goleo 67 a 51 pero una selección argentina dentro de lo esperado como bien vos decías eh, nada lo mejor para vos lo mejor para, para tu equipo para la selección en esta en esta nueva etapa ¿eh? bueno muchas gracias y sí, ojalá ojalá nos vaya bien así que les mando un saludo a todos por ahí un abrazo ahí Marcos está. abrazo Marcos dialogando con Matías Travesa, dialogando con, con nosotros, con uno contra uno, todo lo que ha salido